Eh, arrancamos, abrimos el fuego acá charlando con, con el indio Solari. Eh, ah. Lo primero que te quiero preguntar hace más o menos un, un, un año, este que no hablaste públicamente, de aquel, aquella entrevista este, que, que hiciste para la patria, para Big Bang, hace casi un año y que. Y está trunca, y, que está esperándonos, porque en algún momento lo vamos a hablar. Y que, y a ver qué mierda decía, ¿no? <risas> y que nunca pudimos difundir, difundir entera. Pero bueno, te quiero preguntar lo mismo porque me, me da la sensación de que es.. Eh, La, por lo menos este, la ansiedad más grande de la gente este, que se pregunta cómo estás, este, en términos eh, de salud, este, obviamente, y en términos de, de tu estado de ánimo, ¿no? Creo que la gente quiere saber este, cómo estás. El estado de ánimo está inquieto como creo que está en el estado de ánimo de todo el mundo. Más y, pues, hoy, este, han pasado cosas muy graves, entonces estamos, creo supongo que la mayoría de todos nosotros este, inquietos, al menos inquietos. ¿no? A excepción de Aníbal que no se inquieta por nada. Pero este, la salud está, supongo, que como la de mucha gente. Este, hay un problema con la medicación nada más que no me cubre las tres horas de la ingesta. Entonces hay momentos que estoy inquieto, que no estoy bien. Hay momentos como ahora que me siento relajado y estoy bien. Este, es una enfermedad. Una enfermedad nunca traen buenas noticias, ¿no? Entonces este, hay que asumirlas y, bueno, así estoy. estoy como, me, vos, me, vos me ves como estoy. En general, y hay momentos que no estoy bien, hay momentos que estoy bien. Y la inquietud del otro es lógica, ¿no? Este, el país se está pasando por un momento muy, muy este, desordenado, este, caótico, grave, muy grave. Y bueno, entonces es muy difícil estar apartado de, de las circunstancias en la que está uno metido, ¿no? Eh... Bueno, este, se, se defina como sea, este, como este, fanático de lo que estamos viendo o, o director de la radio AM530, Radio de Madres, hoy con el nombre de Somos Radio. Eh, gracias por invitarnos, una, una vocación muy grande, sobre todo porque eh, los que, técnicos que vinieron a acompañarme y, y, y mi persona, este, abrevamos en esta, en esta hermosa propuesta que vos siempre nos diste desde el punto de vista músico y desde el punto de vista artístico. Bueno, viendo eso y un poco lo que planteaba Marcelo, eh, ¿sos consciente que eso es una figura de culto? O sea, este, ¿Qué responsabilidad? ¿Cómo se asume esa responsabilidad de ser una semidioso o figura de culto? O, o, o que veas en cualquiera, mi en hijo o cualquiera, este, tatuados en su piel, o tu cara, o tu nombre, o tu firma, o, o tus cosas. ¿Cómo lo sentís? ¿Con qué responsabilidad Yo es? Yo supongo que como uno buenamente puede, digo, ¿no? Que se es muy difícil hacerse cargo del cariño de tanta gente y encima uno lo supone, digo, en función de, de, de, de hechos casi estadísticos, ¿no? Pero no, no, no, es muy difícil hacerse cargo físicamente de eso, entonces hay como un quiebre en uno, ¿no? Uno está suponiendo que hay un montón de gente que lo quiere y en definitiva no, no tenés una, una información que no, no depende de tu inclusión en, en, en el cuerpo social, Este, entonces este, es muy difícil, para mí es muy difícil. No, uno no termina de saber por qué sucede esto. Hay una famosa contestación que dice que son una serie de malentendidos, ¿no? este, que hacen que te lleven a un lugar este, donde la gente cree algo, te adjudica virtudes que no tenés o estrellas que no tenés, pero que uno tiene que... A partir de un momento esto se trata pura y exclusivamente de soportar la presión. Ya el, el asunto de la música es una cosa que te, te, te gusta hacer, te importa hacer haces de todo lo que haces y, y lo que soportás lo haces para seguir haciendo eso como un camino, no simplemente para entretener a la gente, sino con otra esperanza. Y este, pero a partir de un momento el, el asunto es soportar la presión. Digo, hay presión a favor y como vos sabrás hay mucha presión en contra también. ¿no? Eh, hola, buen día. Soy Jessica Ascurraire, soy vecina de la Villa 2124. soy de La Garganta Poderosa, acá estoy con mi compañero Francisco. Eh, la pregunta es, eh, para conocerte más, eh, ¿cómo es tu cotidianidad? ¿Cotidianidad? Sí. Bueno, hay, en este momento de mi vida, eh, tiene una cotidianidad bastante regular. Este, me levanto muy temprano, tipo a las 5 de la mañana, Este, leo alguna cosita que he quedado por ahí este, dando vueltas después pago los desayunos para mi familia que se van al colegio y todo eso, yo me quedo acá pelotudeando y después me vengo a eso de las 8, más o menos acá a, a, a jugar, que otros le llaman trabajar trabajar es otra cosa, como dice mi kinesiólogo este, y estoy acá haciendo... vengo gracias a Dios, tengo la posibilidad de venir a hacer lo que quiero Este, este lugar que tengo ahí arriba es poder pintar, este, grabar, escribir, eh, hacer música... Este, lo, que, lo que sí tengo eh, la suerte de poder hacer lo que quiero en cada momento. Cuando uno tiene compromiso con una compañía, eh, la compañía te, te, te dictamina los tiempos. En el caso mío, si tengo si me levanto y digo, ¿qué tengo ganas de hacer? te van a dibujar? Dibujo. ¿Tengo ganas de tocar la guitarra? Toco la guitarra. ¿Tengo ganas de hacer...? Pero siempre he dedicado a eso, ¿no? Entraigo toda la otra parte más... Este, Más difícil de, de, que creo yo, porque en definitiva esto uno le sale le nace de adentro, que es la parte administrativa de lo que, de lo que, de, o la parte que regula la, la, la relación con el, con el público este, en otras personas. ¿no? En este caso es Virginia, que está dando una mano muy grande ahora. Y este... Pero bueno, me dedico todo el... Voy a almuerzo y vengo para acá y también me vuelvo a la noche ya a escuchar el programa de la jabonería. Este... <risa> Igual colaboro, este, de vez en cuando. Este, ¿Está bien así? Bueno, gracias por la empatía que tenés con los redonditos de abajo, siempre. Bueno. Y... También si no tengo con ese nombre. <risa> sí, bueno, difícil, ¿no? no, no, pero más que nada porque siempre tuviste una buena sí, sí. entrada con nosotros. Yo te quería preguntar si. O sea, en la etapa están tus padres. Uh -huh. ¿Qué valores e influencias dejaron en vos, además de los otros personajes que te ilustran en el disco, que hicieron en tu vida y cómo te marcaron? Supongo que no debería hablar de cada uno de ellos, ¿no? Eh, este, no en, bueno, general, en general, en general. Sí, padres. Eh, sí, no, sí, padres. En el caso de mi viejo, una especie de nobleza y honestidad que ha dado en el pasado, que le y muy difícil, los hombres esos de esa época... A, Quizá, quizá con alguna rudeza o rigidez familiar, pero marcaban una, eh, una conducta, ¿no? Mi vieja es todo lo contrario, mi vieja era un cascabel. Este... Bueno. Este... Bueno, no, en general toda esa gente me ha llevado a hacer esto, que no sé, el valor se lo dan los demás. Este, pero de, alguien me tendría que haber ilustrado, uno no viene a este mundo conociendo, uno conoce a través del tiempo y bueno, toda esta gente que está ahí, es la que yo he abrevado en ellos, o sea, y me han choqueado, me han conmovido y este, qué palabra, qué pregunta me hiciste, de mami <risa> este, ¿está bien Teddy? Así? ¿sí? así. Indio, eh, y bueno, como, como parte de esa cotidianeidad este que mencionabas de vos te tomás el tiempo este, orgánico este, que te parece para cada disco nuevo o sea, lo sacás cuando te parece que, que está en algún sentido casi cuando el disco te abandona vos más que al revés sí, sí. Eh, y en general este, te cuesta después de que lo terminaste te cuesta escucharlos digo, porque, porque, sí, porque registrás o registrás más bien los defectos digo, en este caso en particular con el ruiseñor El Amor y la Muerte ¿Por qué imaginás que te tomó más tiempo de lo habitual este, y si te pasa eso ahora? O sea, si podés escucharlo y lo disfrutás o solo estás este, escuchando los errores. En realidad el tiempo que te lleva es el tiempo que te, eh, a, te acerca a lo que te gusta. Nunca es, es, es lo mismo, que lo que te gusta es ideal y lo otro forma parte de la, de la materialización de, de ese ideal. Este, a partir de ahí, en este no ha tenido mucho duelo, pero hay quizá algún tema que le hubiera subido un poco la voz <risa> este, pero bueno, yo lo que le ha tardado tanto también es que tanto Martín, eh, quiero hablar un poco también en darle crédito a Martín, este, Martín ha tenido una, un espíritu muy, muy, muy importante a pesar de, de cómo está su salud también. ¿no? Y este, hasta el punto que en el discos anteriores, todas las mañanas, yo lo escucho en realidad, lo escucho en un aparato doméstico a la mañana, al otro día, para entender lo que va a escuchar la gente. Y ahí dejó una lista de cosas a resolver, cosas que no me gustan, que en realidad soy el productor artístico. El productor artístico no tiene que estar sobre la consola todo el tiempo. Porque si vos estás en la consola y estás trabajando tres horas en un bucle, en alguna cosa, y estás a formar parte de eso, no lo querés abandonar. En cambio el productor artístico, si tiene una idea de lo que suena, viene diciendo eso, borrar la mierda. No hace tres horas, esté trabajando para borrar la mierda. Bueno, eso Martín ya lo tiene asumido y hace 10 años que trabaja conmigo, y este, hizo un trabajo desde que fue a Epic Road, evidentemente ahí algo estuvo fotografiando, este, que vino y, con una capacidad este, y una capacidad de trabajo muy grande para cómo este, la salud lo está tratando. ¿no? Y también hemos demorado mucho probablemente porque los dos, es una risa, yo, yo lo, lo cargo muchas veces, es una carrera por plata hasta el portón. Este, <risa> Y se ríe, digo. ¿no? Este, bueno, eso probablemente hemos tratado por eso y porque yo no largo nada hasta que no me termine de gustar en un porcentaje, como decís vos, paco como he dicho yo en otro momento, cuando el disco me dice a mí, cuando las canciones me dicen, no, me rompas mal, los quinotos, ya me sacaste el clarinete, me pusiste la trompeta, me bajaste el 2, no le está, este, ya está. No, no creo que sea malo que uno se, se sienta este, atraído por, o impactado por la, los recuerdos, me parece no, que es un no, tema no, no. Este, importante que uno no tenga cuenta de... No importa, no a él, importa, ¿no? Este, uno aprendió después de escucharte tanto tiempo que eso es un tipo profundo y que explica las cosas como las sentís y me parece que eso es rescatable. Viendo ya entonces desde la música, hay dos o tres cositas que me, que me salen, la primera, este, eh, viendo el proceso creativo del Señor, el amor y la muerte... Eh, quedaron temas afuera. Después, uno observa que hay aristas que no se explotaron en, en, otros, eh, en otras obras tuyas. Y la tercera sería, una, ¿fue una decisión consciente crear una tama tan variada de esto? Yo siempre estuve a favor de la diversidad. Lo que pasa es que también la, la, la, la banda que tenés te... Te, te da un, un, una coloratura y una unidad que a veces este, en las maquetas no están. La primera parte que me preguntabas, que, ¿cuál, fue el, el proceso creativo que, el, ¿cuál fue el proceso creativo que determinó la creación o la elaboración o la preparación o el desarrollo? de? Ah, me habías preguntado también si habían quedado cosas afuera. Claro, si sí. habían quedado cosas afuera, que habías tenido este, determinados... Eh, aristas que no habías desarrollado en otros uh -huh. en otras obras tuyas y específicamente eh, si fue una decisión deliberada crear una trama sonora tan variada. mira vos mismo hablabas hace un rato de la diversidad, a mí me interesa la diversidad ante todo. Por eso es que juego en contra del, de del trabajar, haber trabajado de redondito, seguir trabajando de redondito de Ricota. Yo necesitaba cambios, he necesitado cambios siempre para estar entusiasmado. Simplemente, no hay mucho misterio en eso. Después, como, yo todo, como vengo como una rutina, como si fuera, como si fuera un trabajo, este, tengo canciones, han quedado como sin disparadores. Yo les llamo disparadores porque no están completas las ideas, porque como las voy a retomar en algún momento futuro, supongo que rápidamente, porque si no, no sé qué hacer, este, me, si las tengo completas me aburren. En cambio, si tengo una parte A, una parte B, Ya ahí me falta la parte C y la coda y los solos y todo eso, y ahí vuelvo a retomar el en entusiasmo. Entonces han quedado como 100 disparadores donde son parte A, parte B, algunos están completas, otras que no. Y este, bueno, y la diversidad, la diversidad ha sido siempre mi objetivo. ¿no? Eh, ahora, por lo que preguntaba a Aníbal de los temas que te quedaron, ¿tenés ganas de, de contar algo del tema del dentífrico? ¿Te verdad es el tema del dentífrico? a ver el tema del tipo que no me no el... acuerdo que comí anoche. el tipo que va a comprar un dentífrico y se encuentra con ah bueno, pero es, es muy largo eso. vamos a publicar la letra en algún momento está, está para hacerse ese tema hay varios que, que habían quedado hay otra cosa que no, no te terminé de contestar si me fue este, que también los, los, los temas este traje de luces pero se Vos, yo Arrancamos con 30 temas, pero con la idea de que de pronto íbamos a escarbar más en otros lados también. Y de pronto, cuando los primeros se fueron armando, se fueron armando, y cuando tenés 15 temas decís, bueno, ya está, no voy a seguir poniendo temas porque voy a, voy a, quiero publicar. Y los temas se van vistiendo unos antes que otros, por más que las ideas básicas del otro prometían más. Y es más, quizás en el momento de la realización sea un tema más, más rico, pero momentáneamente el otro se vistió de luces porque vino el guitarrista Y la, lo que pusiste en la maqueta lo, lo puso en pulso este, y se, se transformó en, en un tema que vale la pena invertir el tiempo en, en llevarlo adelante. ¿no? Eh, en el disco este del Ruiseñor, eh, ¿tiene, ¿leíste alguna vez, habrás leído cuentos de amor y locura de Olajo Quiroga? No. Bueno, <risa> bueno leí... te podría haberlo leído, porque Pero... de acá sé que él lo ha leído. Eh, bueno, bueno. No, solo, solo pensar que si en los tiempos que corren el amor y la crueldad conviven de alguna manera. ¿El amor y la crueldad conviven de alguna manera? Yo creo que eso es eterno, ¿no? Este, la, la crueldad y el amor existen desde, desde la noche de los tiempos y hay una pugna ahí. Este, yo creo que todo este asunto de la grieta de la que se está hablando es, es, es, no, es, no es novedoso, es la grieta entre los que tienen poder y los que no lo tienen, los que tienen un bien pasar y los que no lo tienen. Este, eso indica, el, el, lo que un poco indico en algún, algunas canciones, de la, la porfía que hay entre el amor y, este, y la crueldad. ¿no? En, en la garganta la, la base periodística siempre tiene que ver con, con los porqués. ¿Por qué el título de esta obra? ¿De dónde surge? ¿Cómo, cómo se inicia? ¿Cómo, ¿Cuál es el, de, el desenlace que lleva a, a este nombre? Sinceramente no lo sé. Este, yo creo que la gente que escribe la lírica de las canciones, como los poetas, se van enterando de qué se trata cuando lo van escribiendo también. No está para ser entendido lo que yo digo, sino para, para, para imaginar. Yo tengo que presentar un puzzle, un, un mandala, un, un oráculo, El oráculo de Delfo, por ejemplo, vos ibas a preguntabas cualquier cosa y te respondía cualquier cosa. El que está explorando el territorio es uno, no el mandala, no el oráculo, no el poeta, no el escritor de, de canciones como soy yo. Entonces, eh, probablemente yo podría ahora inventar alguna manera de explicarte, porque tengo para mí las re respuestas, pero no las quiero hacer públicas porque no, eh, acotan la posibilidad de que la gente imagine. ¿Se entiende lo que digo? Si yo te explico a vos, van a todos a, le a leer eso, Y no es lo que a mí me interesa, a mí lo que me interesa es detonar la imaginación en la gente para que ellos imaginen lo que... Porque el territorio que están explorando es el de ellos, son ellos. ¿no? Eh, Indio, a pesar de lo que decís ahora, eh, en esta oportunidad, eh, ya sea por el laburo que estamos haciendo en el libro, en la autobiografía y todo, a pesar de que siempre has dicho que intentar explicar este, de qué van este, los temas es una infracción, eh, Vos mismo te estás permitiendo esta infracción sí, sí, en sí. esta circunstancia. De sí. ¿Por, ¿Por qué ahora? No, simplemente porque estamos escribiendo un libro. Este, el momento que decidí comprometerme con esto, este, a partir de ahí tengo que cometer algunas infracciones en, en mi manera de, de, de ver las cosas. ¿no? Yo no estoy muy contento de esa parte del libro. Me, me parece mal... Este, no termino de entender por qué estamos haciendo una, una biografía. Yo te he dicho al principio que las biografías que a mí me, me parecían interesantes era cuando alguien huía de Rusia con unos tapices y joyas para, qué sé yo, esa, esa, o balleneros, qué sé yo, una cosa así. Un tipo que hace canciones realmente, este, vos sabrás por qué lo estamos haciendo. Este, no sé, eh, le estoy explicando ahora, también las explicaciones ya dichas de, desde este lugar donde estoy diciendo, la gente debería tomarlas como una interpretación más de las cosas que que viene empezás ¿de dónde, a saber de dónde viene eso. No? Uno tiene que estar atento nada más, pero lo demás viene, viene y empezás a escribir y viene, empezás a dar el pianito, a la guitarrita, y, este, y vienen las cosas, qué sé yo. A unos les vienen de unas una cosas, a otros vienen otras, no sé. La verdad que no. Es más lo que ignoro yo también. Yo creo que ignoro más que la gente, ¿no? porque no me atrevo a veces a reinterpretar lo que escribí a uno que le encantaría chusmear los papeles eso que ustedes escriben con Marcelo de, de tu persona y que, que vos le quitas valor o pretendés quitarle valor, yo estoy convencido que no porque volvemos a la primera pregunta que te hice de que eso es un hombre del culto es decir, este... Alguna vez un amigo me contó que fue al dentista y el dentista, un señor muy serio que lo atendió, este, en algún momento José Serio se levantó el, la potamanga del pantalón y tenía tatuada tu cara sí, sí. en el gemelo. Uh -huh. Entonces, este eso no lo hacen sí, por él, al... Entonces, alguien. Entonces, que... alguien va a querer saber qué no, es lo que está del otro lado. De la incomodidad y sincordia que tiene esto, porque uno, ¿cómo se presenta ante esas cosas? Eso es un ejemplo, pero hay un montón de ejemplos de eso que... Es extraño, digo, sobre todo para alguien que tiene mi edad, que no acostumbra a tatuarse de nada, y este, y bueno, hay un montón de otras circunstancias donde ahí como uno se pone este, incómodo en realidad. Agradece, pero se pone incómodo. Hay, hay cosas que uno puede agradecer pero que lo incomodan. por temperamento. ¿verdad? Pero por eso interesa el, lo que están haciendo con Marcelo. Porque, no, por supuesto, sí si ah, no estaríamos. Somos un montón de gente que estamos esperando para leerlo. ¿Y por qué? Y bueno, porque abona esa figura de culpa. Pero no era la pregunta. Uno cuando mira, lee o escucha este este CD, que, que el hecho de tener que trabajar mucho yendo y viniendo en un montón de cosas, y es a que lo tenga en el auto y que lo puedas escuchar todo el día. Lo que sobresale, un poco la pregunta de Teddy, también el, el, la muerte o el, o, el, o el amor melancólico, son dos cosas que son recurrentes a mi, a mi oído, por lo menos. Alguna vez te escuché decir en el último Tandil que... No necesariamente es un verso que tiene que tener métrica y que tiene que tener respuestas filosóficas, es letras que, que responden a una, a una estructura musical. Es interesante la influencia de, de que vos marcás para el arte eh, en este tema y también, ¿vos crees necesaria esa apertura del de artista para construir una obra más profunda? Yo sinceramente dudo que sea más profunda cuando uno explica este, la, la poesía, estoy hablando. El resto de las cosas, cuando uno ya em, em, emana conceptos y todo eso, yo creo que sí, que nunca, nunca uno termina de explicarlos definitivamente, porque eh, aquel que piensa de, de manera diferente se encarga de desvirtuarlo, de tal manera corriendo un, una coma, este, poniendo algo negritas, en el caso de la prensa. Este, no creo que uno... Eh, se, eh, agregue algo que la canción no dice. La canción en su misterio dice mucho más cosas que, que lo que uno este, arruina cuando empieza a explicarlo. Pero bueno, también llega un momento determinado que este, ha habido tantas interpretaciones este, de mala leche, este, por llamarlo de alguna manera poética, <risa> este, que, bueno, uno intenta en algún momento de su vida también... Cuando uno es joven no importa un queso, todo eso. Cuando tenés esta edad tenés un hijo, y yo, te gustaría aclarar un par de cositas. Y eso es lo que estamos haciendo con Marcelo. Este, y también el, el tiempo que está durando tiene que ver que nos llevamos muy bien charlando, pelotudeando, y este, que no se entere de. Virginia, ¿no? Está Virginia, sí. No, no, pero eso. Eso este... suerte, tienen suerte. ¿Tienen suerte? Bueno, yo escucho cuando llegó a hablar unas carcajadas entre vos y Rosita también, ¿tí? ahí como un recreo. ¿tí? En una nota que hizo Marcelo hace un tiempito atrás, eh, un gran remedio para un gran mal, eh, mm. ¿crees que se puede cortar la distancia entre el hombre y el mito? ¿Y por qué la juventud, o los, o los que te siguen, o seguimos... Mm. Cree que tus conciertos son una manera de. que lo viven en igualdad y libertad? ¿Y Cuando que, decís los jóvenes te seguimos, ¿te referís a vos? <risa> <risa> Vamos todavía, Teddy. Este, no, bueno, yo miro asombrado. Viene la PI, la Virgen, ahora para mí. Yo vivo con asombro eso de la juventud, porque en general los artistas dañosos, por llamarme de alguna manera, Este, convocan a gente, si no es de su edad, alrededor de eso, qué sé yo. Este, vos vas a ver aún de gente que ha sido catalogada de artistas contemporáneos o modernos. Este, si tienen arriba de 40, 50 años, este, la gente que... Los, vos ves cuando en los videos, este, la gente que, han, que, que convoca tiene una, está en un círculo cercano a esa edad. Y que no pase eso es grato pero no tengo ni la menor idea de por qué pasa. Uno, hay, que, hay que tomar en cuenta que uno mira asombrado a lo que le pasa, no, no mira como con seguridad y esto me lo merezco, qué sé yo qué es. Este, algo debe pasar, algo debe ocurrir para que eso suceda, pero por ahí no tiene que ver con uno mismo, sino tiene que ver con una circunstancia social más amplia, eso está en un, eh, inscripto en una sociedad, y bueno, no sé por qué hay algo que sucede que bueno yo soy feliz por eso. ¿no? Este, ¿Había otro, otra parte de la pregunta? No. No, si la, ¿Por qué lo disfrutaban como un, un, un lugar de igualdad y libertad, vivirlo y cómo lo festejan? Y el ah, bueno, eso yo lo miro con, con una felicidad enorme, digo, ¿no? Este, lo veo con una gran felicidad, este, es una de las cosas que más me gusta. Este, porque tener los códigos en común que uno tiene con gente más, más grande este, <risa> implica quedarse un poco en el pasado y. No, no es lo que a mí me interesa, ¿no? A mí me interesa, primero, por, por una necesidad propia de, de, de la novedad. De, de, de, de lo, de lo inquietante para mí son las novedades. Este, no creo en, este, en dogmas y todo ese tipo de cosas. El artista tiene que mudar de dogmas permanentemente. Eso es lo que creo yo. Digo, no, no, no, no creo que sea una una, una obligación general de aquel que ejerce este, este lugar, este rol en, en una supertribuna, en la supertribu, sociedad. Escuchame una cosita, y vos sabés que siempre se espera con ansia los tuyos, ¿cuándo van a terminar el librito ese? El librito, bueno, el tenemos que El, ¿El librito, librito se te digo... se llega a caer en un pie. Sí, sí, sí, sí. <risa> se, se, te llega, se te llega a caer en un pie. Porque nos parece, como nos pasamos, lo pasamos divertido. Nos parece todo importante para ponerlo en el libro. Y va a llegar el momento que ahora estamos expurgando un poquito. Este, porque... No, sí, ya está medio terminado todo, porque este, la barrera marcó un hito muy importante en esto. Y, este, y bueno, estamos viendo ahora el disco, el disco probablemente lo vamos a tener que involucrar. Este, pero eh, esto transcurre no en una cosa este, como una interview, sino que simplemente en una charla entre dos amigos, en lo cual, en lo cual este, va a haber casi una radiografía de los dos, no de uno solo, porque las preguntas también. Este, significan cosas, este, las preguntas que hace Aníbal, las preguntas que hace él, las preguntas que hacen los chicos de la garganta, trae implícita algo algo que si figuran en el libro, como van a figurar en este caso, este, también este, abarcan a otra personalidad, ¿no? por más que esté el nombre mío en la tapa. no Bueno, yo voy a cambiar un poco el tema y voy a ir como más al punto de... Y le voy a hacer esta pregunta. Ah, ah grabando, porque estoy un poquito pero no, no difónica. Saliendo... Pero de 0 al 10, ¿cómo califica la gestión de este gobierno nacional? Mira, cuando, cuando nos apartemos de lo musical y de lo artístico, vamos a transformarlo en una charla y no en una entrevista. Porque probablemente los que están acá están mucho más, eh, eh, tienen mucho más acceso a la intimidad del, del momento político, tanto ustedes como Aníbal, como la, la, la gente de la jabonería, este, tienen más acceso. Para mí es un, es un gobierno que está obrando con muy, mucha este, desidia, intereses previos, este, hay un montón de, de... No me alcanzaría el día de la mañana para ponerte adjetivos que no son fastos. ¿no? Este, hay, hay gente que está sufriendo mucho, eh, creo que la mayoría de la sociedad, a excepción de los que están beneficiados por esto, este, están sufriendo de una manera muy grande y lo, el temor que me da es que... Este, Yo he pasado momentos muy similares en mi vida y terminaron muy mal, muy mal. Sobre todo para los jóvenes, ¿no? Este, yo más que nada quería aclararte esto de, de cuando nos apartemos de lo que vinimos a convocar, charlémoslo entre todos, porque yo no, no, no soy el indicado en este, en, este, en este conjunto de gente como para hablar con más propiedad. Este, de lo que está pasando. Te puedo dar mi punto de vista, te lo acabo de decir, no para mí no es un gobierno que me conforma en absoluto, temo de las cosas que hacen cada día, pero bueno, los detalles, las inquietudes, de calificar de uno a diez, este, mi calificación sería muy mala, muy pésima. ¿no? Eh, volviendo al, al disco, en general la gente que, no, que el común de la gente que no tiene familiaridad con el proceso creativo, me da la sensación de que tienden a, a pensar que uno dice, bueno, y ahora este disco nuevo, esta novela nueva, esta película nueva, ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer todo un sonido este, más despojado este, y las letras van a ir por acá, ¿eh? cuando en realidad es un proceso eh, orgánico infinitamente más largo y en el cual, como vos decías hace un rato, uno termina descubriendo eh, los pulsos verdaderos de lo que uno necesita decir cuando ya está todo semi-cocinado, ¿no? Recuerdo hace no demasiadas semanas que, que vos casi asombrado también eh, anotabas la cantidad de menciones a la muerte que hay en las canciones. Sí. Este, de, de, me, del me di cuenta recién el, cuando estaba terminado el álbum, mientras tanto no, no tomaba en cuenta eso. ¿no? Por eso de que ahora, aún siendo temprano todavía, porque está muy fresco, digo, que... ¿Qué, ¿Qué cosas este, descubrís ahora que no habías entendido este, cuando eh, em, empezó el proceso? Bueno, el, el, la muerte cuando uno tiene la edad que tengo yo empieza a estar medio cerquita, digo, estás en la fila, me pedís que los de atrás no empujen nada más, pero en realidad este, es, y empieza con, a ser te, un tema. Te mira con visera. Eh, sí, te mira con visera. Este, lo único que este, empieza a ser... un tema, un tema que, que, que cuando vos tenés, este, sos joven ni, ni se te ocurre, por más que estés este, sujeto a la ley de accidentes o de, de, de sorpresas que la vida te da, que la muerte te da en este caso. Este... Bueno, ahí estamos con ella, yo, yo soy un hombre de la psicodelia, vos sabés, y... La pequeña muerte te ayuda a, a vivir con tranquilidad ese momento. Pero ahí el dolor te jode más que la muerte, porque la muerte es entendible, uno devuelve a este, este restaurante de la naturaleza este, que nos vivimos comiendo unos a otros, esta, esta, esta cosa extraña de, de, de la nutrición y todo eso. Y en realidad uno acepta el, el juego en el que está metido porque no le queda ninguna otra, otra alternativa. No sé si me gustaría vivir para siempre en el pellejo del Indio Solari. Y, es muy incómodo muchas veces. Y empieza a ser eso, un tema este, que, que empieza a dar vueltas y, bueno, qué hacemos con los, los, los artistas populares, por llamarle de alguna manera artista, este, con esas cosas las, las transformamos en, en, en algo para motivar a la gente y para, de alguna manera, contar lo que te está ocurriendo. Este, no, no sé qué decir porque es, es, una, es una gloria que, que nos excede, este, desconocemos qué pasa, no sabe nadie qué pasa. Este, y hay bueno una curiosidad también, digo, ¿no? si hubiera venido con una falta de autoridad lo charlábamos un rato. ¿eh? Eh, ese análisis a mí me, me llena porque más o menos la misma visión que uno tiene, siendo tan solo unos minutos más joven que vos, Pero, minutos. minutos. Eh. Este, pero eh, se me ocurren tres cosas juntas. La primera, eh, Sumo alguna vez te grabó mejor no hablar de ciertas cosas. Y mi hijo Facundo me pasó un audio que eh, Luca dice: Esto de lo redondito de ricota uno pide la plata, son bárbaros como me tocan. Uh -huh. Empezabas con un temita creciendo con, con la mención de alguien que en ese momento era grande. Uh -huh. este después lo pasaron por arriba porque nunca tuvieron ellos la explosión ni la presencia que tuvieron ni lo redondo ni vos con tu con tu versión solista y los fundamentalistas del aire acondicionado segunda entonces se me casa la segunda la, la segunda pregunta qué se siente cuando en el primer día se agotaron los, los discos que se largaron y la tercera es este ahí me parece que es en la oscuridad que hay un insert de, de trompetas que parece un western o de Sergio Leone o de Eño Morricone, este, y si eso es de, de, de, de, pensado de esa manera. Está en la paleta de, de, de, de este, Morricone, está en la, en la paleta mía también. Digo, ahí, yo, la eh, música de fondo mía es todo el tiempo y diversa, yo no escucho rock and roll solamente. Y ahí voy a hacer una breve cosa. Casualmente, de lo que no sabías es que últimamente estoy cambiando de idea y por ahí estoy pensando en hacer un disco de rock and roll de furioso. Este, vamos a ver qué, qué es lo que pasa de aquí a un par de sí, meses. Este, bueno, disculpa, me, me fui. No, no, le decía, ah, ¿cómo y ve de uno nunca. como crece? Crece desde, desde que en aquel momento un buen tema tomado por sumo, uh -huh. este, que bueno, que te tomen un tema sumo. Pero... Sí, pero no es, un, no es, un, un, un, no es deportivo. Este. No, no, pero después pasas a galope, a una muy buena sí, banda. Pero no hay, no hay bandas que son mejores porque llevan más gente. Este... No es un deporte esto, no, no, no es que gana alguien y lo otro... No, no, pero yo no lo miro así, ¿eh? ¿Ah, no? como cantidad de gente, sí, en el ni como, sino como consideración en, el, en el, el hombre y la mujer, el pibe y la mujer común, porque somos muchos... Yo ya no soy un pibe, soy un tipo grande, este que esto me conmueve... Este, no, bueno, yo este, eso es parte de lo que uno ignora y gracias a, a, la, a la providencia uno lo, lo, lo ignora, ¿no? Este, no y es de muy... las trompetas es... No, no, eso sí, pero este, lo que te decía recién, al escuchar todo tipo de música étnica, música del pasado, jazz, este, cualquier cosa. Porque en realidad yo no escucho... Cuando estoy en la, en la mañana trabajando, en realidad la música para mí me sirve de generar un ambiente. A veces estoy escuchando música española, de, de cante otras otras días estoy escuchando música africana, porque necesito generar una, una música de fondo para que yo para producir, para estar haciendo cosas. Mientras yo estoy dibujando, mientras estoy escribiendo, me estoy haciendo, hay una música de fondo que me genera un ambiente. Y que es el que ese día se me ocurrió. Me levanto a la mañana y tengo ganas de escuchar música medieval, pongo música medieval, tengo ganas de escuchar a los chachaleros, escucho a los chachaleros, qué sé yo. Y todo eso va incorporándose en una como, y genera una paleta determinada. Mi música no es muy pam, pum para arriba, digo, seamos sinceros, digo, a través del tiempo... Está bien, ahí se hincapié en La Muerte ahora, pero en general el, el, la, el, son canciones muy dramáticas, hay un porcentaje de canciones dramáticas a través del tiempo, mucho más grande. Yo me esforcé para hacer el último, el último tema de este disco, porque este, estuve leyendo empecé a leer lo que venía pasando y digo bueno vamos a terminar un poquito arriba esto ¿no? porque este, como me decía recién este, me señalaba recién Marcelo este, hay mucha mención de la muerte y bueno eso nunca es este, muy pum para arriba como decía el amigo ¿Tiene, ¿cómo se llama? ¿Tiene el... eh, vos haces el disco ¿no? o los discos que haces ¿pensás? importa que te, que te guste a vos primero sí. y, se, y segundo de, de cómo lo espera la gente y a, volviendo a la parte de, de música vos eh, lo hiciste más baladista fuera de que es oscurito tipo bowie esto pero ¿Qué, qué? <risa> es oscurito os, oscurito, oscurito, oscurito sí. bueno tipo bowie <risa> Eh, le sacaste muchos riffs, muchas guitarras eléctricas, hay bastantes melodías, digamos, de guitarras acústicas y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Este, la pregunta al principio era... Era la de cómo dimensionabas o cómo se esperaba... Primero ah, el disco... a la gente, no, en realidad uno comienza haciendo... Cuando hago las maquetas, las hago en soledad. Este, bueno, ahí hago lo que, lo que me sale, lo que tengo ganas, lo que voy corrigiendo, este, compongo y hago una maqueta. Este, después vienen los músicos y copian las bases de la canción y después eh, improvisan y vamos cortando y pegando en distintos lugares con, con Martín. Después me interesa la opinión de mis músicos, en segunda, en segunda instancia. Primero la mía, después la de mis músicos. Y la que más me interesa es la que desconozco, que es la de la gente. La que más me interesa, es, uno materializa las ideas. Este, para la gente, porque si no directamente lo haría con un grupo de amigos, en un asado y cantamos las canciones y se terminó. Uno se toma todo este trabajo que es este, muy hinchapelota, realmente, el trabajo de materializar y, y producir este, es muy... Es un... Yo me llevo muy mal con eso. Este, y Uno ignora realmente qué va a pasar y ahí está donde está el jugo, de, de, de la tensión que uno tiene en el momento que sale el disco, que se confirma en parte, con el, como decía él, con la venta, este, cuando empieza a decir, bueno, hay interés. Ahora, ¿el interés de qué depende? No, no sé muy bien, porque muchas veces depende de qué ha estado pasando antes, quién ha tenido acceso a la intimidad del trabajo y ha, y ha promovido ese trabajo desde un lugar, este, como diciendo, esto es excelente, bueno, y a partir de ahí... Yo me acuerdo de la primera descripción que, hizo, que se hizo acá en Buenos Aires cuando venimos vinimos a tocar, este, traídos por Clayman y Rosa, que ha venido a La Plata a ver, fue de Gloria Guerrero, que, dijo, dijo, que era, dijo que era enigmático y misterioso. A partir de ahí fui enigmático y misterioso, porque lo decía alguien que la gente este, cree. Desgraciadamente, mucha, mucha de la prensa de hoy que, este, está dedicada a hacer creer otras cosas, no, no, no, no hacer creer que los méritos que tiene artísticamente a alguien, sino otro, otro, otros, otros asuntos, otros staff. Pero si lo, lo, la otra parte de la pregunta es, ¿es menos eléctrico? No, bueno, eso depende del estado de ánimo, digo, este, no depende de otras circunstancias, no es que, como decía recién, el, este, no es que yo me, me planteo voy a hacer tal cosa, este, hago las maquetas y después miro qué pasó, es como te estás haciendo probar y probando la salsa, qué sé yo. Vas probando y cuando vos te gusta, es eh, convidas a la gente. Y convidas primero a, la, a tus amigos y si te va muy bien pones un restaurante. <risa> este, no, por eso digo, no sé, este, además de esas cosas se dan más cuenta los demás que uno. ¿eh? Este, yo en el momento digo, oh, qué bueno ponerle acá unas acústicas al frente o poner el bajo en eh, el rock and roll ese final, ponerlo bien arriba, bien, bien por encima de, sí. de, de, la, de la guitarra. Hacer un silencio, poner la guitarra que está, está haciendo una figura, pero el bajo este, sobre o hacerlo... Este, y eso son cosas decisiones del momento. Digo, y si te gusta cómo quedó, va, si no te gusta que no quedó, no va. No es así, no, no, es, no es tan complicado. Jugar al fútbol es más complicado. <risa> Indio, de, después de cinco años estás, eh, estás sacando tu, tu disco solista número cinco, mm -hmm. haciendo un juego con, con ese número. Pues eh, si si puedes definir en cinco palabras y si te es imposible, por, por lo corto, en cinco líneas, eh, ¿qué representa este este disco para vos? Bueno, a esta altura este, poder seguir haciendo música y la, y la, y la libertad que tengo, es este, el paso del tiempo no te das cuenta. Digo, me imagino siendo un jubilado y estando jugando las bochas en el club sporting o, o yendo a la plaza a darle de comer a las palomas, qué sé yo, y no tiene mi punto de comparación con lo que estoy haciendo yo. Es, esa, esa, esa maravilla es lo que tienen de movida. Me mantienen inquieto, me mantienen este, atento, este, qué sé yo, no sé... Eh, es la comida que tengo Va. ¿no? indio eh, vos mencionabas los medios a veces como los medios interpretan o malinterpretan eh, eh, lo que uno es, este, o lo que uno quiere hacer eh, para esto, para presentar el ruiseñor el amor y la muerte decidiste este formato en el que estamos mm. inmersos ahora eh, y elegiste eh, precisamente a los medios que elegiste mm. Ahí yo creo que hay un mensaje que cualquiera podría entender, pero en todo caso, por si alguien no está suficientemente atento, este, ¿por qué tomaste la decisión de hacerlo así y con estos medios? Hay una inercia, este, en realidad, cuando uno va y lo presenta en los medios oficiales, por llamarlo de alguna manera, que yo podría haber este, evitado hace mucho tiempo ya, digo, ¿no? porque en definitiva los, la, la, la gente que recién comienza lo hace para tener promoción, y se supone que esos medios tienen un, abarcan... Este, un radio de acción mucho más grande. Bueno, en algún momento me tenía que dar cuenta que yo no necesito eso. este bah, Que lo ponga donde donde lo ponga, ¿sabía? Este, bueno, pero espera un cachito porque estoy medio.. quedé medio baleado. No, este.. Eh, Uno de los motivos es este, el hecho de la confianza que puedo tener con la gente que con la cual me, este, tengo intercambio, mientras que con eso gente, qué sé yo, quiénes son, Pergolini, no sé qué es de su vida, no sé nada, y fulano de tal, mengano de tal, y encima ha sido bastante injustamente tratado últimamente en esos medios. ¿no? Eh, bueno. Ahí voy a hacer un aporte... Este, escuchándote lo que vamos a hacer dentro de unos años este, de esta parte, me parece que un tema va a tener que llamarse cancha de boche y sus milagros. Podría ser peor. ¿no? Sí, sí. Cancha de boche. <risa> eh, bueno, me hace poner la música también. Yo le, yo, ah, no, ah, <risa> no, bueno, podría ser este, utilizando la música que ya Leí, decía, todos esos jodidos que retienen la vida un poquito nada más, siempre tienen a mano las más tontas razones para mentir a gusto, siempre a gusto del poder. En el primer tema del de el Señor, el amor y la muerte, aludís a los medios de comunicación. ¿Qué pensás de los medios de comunicación en la actualidad? Que es un poquito colándome de lo que decía Primero Marcelo. creo que no son el cuarto poder, digo, son el arma fundamental de los poderosos del mundo, ¿no? Este, no hay, hay, hay que tomar en cuenta por ejemplo desapareció el Mercosur en, en meses estaba para vamos mirando el petróleo le tocaron el hombro y dijeron mira lo que está pasando acá este, que acá hay agua y hay un montón de, de, de, de... Pues los americanos dicen, dicen eh, que aprenden de geografía invadiendo ¿no? la manera que tienen la, la manera que tienen de aprender este, de geografía es esa y yo en, en la mentalidad de un, de un artista popular este, Tengo mi paranoia, este, porque la, creo también que por más que uno sea paranoico, puede ser que te estén siguiendo también, ¿no? este, Y un poco la idea que tengo es que cuando hay en el sur eh, tierras y, y, y terratenientes este, americanos, son las cosas que necesitan siempre para mandar los marines. El día que un grupo de, de gente vaya a, a entrar a esos campos, y que se lleve, si para proteger a nuestros ciudadanos en el exterior, Este, acá están nuestros nuestro gloriosos Green Berets y, y todo eso. Entonces, este, los medios de comunicación han sido el arma que han tenido. Si uno si ve las empresas este, de prensa que hay en toda Latinoamérica, los que han volteado a los gobiernos han sido la prensa, este, la prensa hegemónica, porque como le llaman ahora la, la, los medios más importantes, sabemos y por eso que también agrego esto que no, no quería implicar una, una dimensión de ese tipo este, esta necesidad que yo tengo de que siga existiendo pero no, este una voz este ¿Cómo ves el movimiento feminista ahora, dejando de lado, no quiero hablar del aborto ni de nada de eso, en el sentido de la, la, la relación de las chicas me parece estupendo te, te hizo revisar eh, tus letras también y eh, tu vida con respecto al rol de ellas no, no, no, no, yo tengo hay un folclore en las letras del rock and roll eh, tradicional que, que siempre es un tipo quejándose como en el tango quejándose de la mina que lo abandonó Este, pero en general la idea es que uno no habla de la mujer, sino habla de una mujer ¿no? acá hay dos rock and roll que hay como un juego que hay que, este, con la, los personajes femeninos pero no está hablando de la mujer en general, la mujer en general es, es, es mi madre ¿Mm? pero también, perdón, eh, digo, ya que estás hablando de eso, digo, también hay personajes como el de la, la mujer de Hotel Ostende, este, que más allá de ser una alternadora eh, Muy claramente es una mujer este, fuerte, ¿no? Este, bueno, que, y la lo que cree... dice el tía cuando dice este, eh, que se preocupó mucho por mí cuando yo pensé que era su dueño, ¿no? Eso es un claro un mensaje este, feminista, femenino, digamos de, digamos, de distintas maneras, de mujeres, de las mujeres. ¿eh? La íbamos a dejar. El asunto del aborto es importante, digo, ¿no? Es... No lo no, vemos. No, la íbamos este... a dejar para más adelante, ah, justamente, bueno. pero aborto legal o sí legal. por supuesto para que no, no corran ningún otro riesgo para reemplazar el riesgo de que corren cuando están siendo atendidas por una señora del FEFA del barrio con un perejil y un alambre quién puede tolerar eso este por supuesto tiene que ser legal sí eh, indio digo bueno ya que estábamos en el tema de las de, de las mujeres digo yo re, revisando el, el Ruiseñor. Este, para, para escribir y a partir de, de ese verso de la oscuridad donde vos mencionas lo de girones de mi vida, eh, digo, yo sé lo que significa Eva eh, Perón para vos, uh -huh. está este, la foto de Eva, es una de las que en, elegiste para estar en el eh, en, en parte de las ilustraciones la, la, eh, de, de, del disco. Eh, Y ahí me fui, me fui a ver recién ahora el discurso final de Eva. Uh -huh. eh, uh -huh. Y recién ahora, digo, por eso lo ponía, recién ahora descubrí, digo, puta, este discurso final me te marcó, me da la sensación de que te marcó mucho más de lo que yo me había dado uh -huh. cuenta hasta ahora, porque además de lo de los girones de mi vida, está, ella habla eh, de, de su deseo de que, de que la gente, el común de la gente, defienda su nombre, este, y habla de las banderas, ¿no? Exactamente. Eh, digo, bueno, ahora, ahora te lo dije que te lo iba a preguntar cuando lo escribí. Te lo pregunto ahora. Digo, ¿cuánto, cuán, grabado tenés este, ese discurso voy en particular? A resolver muy fácil. Eh, no está en la tapa porque está mi viejo. Eh, eh, siguiendo por mujeres y por importante lo que la compañera este, preguntó recién respecto de perdón, lo que la niña preguntó respecto de, de la mujer también el movimiento de Ni Una Menos digamos, son cosas que, que estamos viendo con mucha satisfacción y sobre todo que ella ha sido víctima de una cosa de estas características con lo cual... No, no, no sabía, no. Este, cual no nos satisface que haya una cosa de esa característica, yendo a una mujer importante como estás hablando de Vita en los días en estos días se suscitó un, una confusión sí, que sí. varios amigos me mandaron a mí fotos y, un, y una, un escrito que lo mencionaban a Marcelo y que después este, Marcelo tuvo la feliz idea de, de, de, aclararlo. de aclararlo con poquitas palabras, pero si no es verdad, es no es cierto. Más, y te... Ahora la pregunta es, bueno. ¿cómo fue realmente el tema? El tema es simplemente que eh, Evita y Perón recorrían el país. Este, yo no, no recuerdo si era para las la fiestas que el correo era el encargado de, de, de repartir sidra y, y pan dulce. Y están, Evita estuvo en el correo de Santa Fe, este, que fue el segundo destino de mi viejo ya de ejecutivo del correo, porque mi viejo empezó como guardadilos. Y este, Y simplemente estaba mi vieja que fue ahí cuando yo era un bebé, estaba en el, en el no sé si era un palco, no sé qué sería, porque yo no lo recuerdo, o sea, es un, algo que me ha contado mi familia. Y, sí Y este y en un momento de vista, naturalmente, como una mujer mujer al hogar me agarró y me tuvo en brazos, este, eso fue lo único. Ya se armó alguien que tenía que agregar que era la foto es un nene que tiene como cinco años, cuatro años, no sé, este, y bueno, no, simplemente eso, este, simplemente y... y Y lindo, lindo. Tenía, ¿no? ¿Eh? Tenía los soquetitos chinos puestos también, ¿no? Tenía los soquetes chinos puestos, ¿no? ¿Quién yo? No, pero tenía, no, disfrazaban bastante en esa sí. época, cuando éramos chiquitos. chiquito y con un birretito, ya verán las fotos en el libro, este, donde voy a pasar un poco de vergüenza, ya que estamos... Hay libros disto? también entonces, hay libros también, ¿Eh? ¿Hay, libro? hay fotos sí, en el libro. Sí, sí, ah. va a haber un montón de fotos, que te... eh. porque te, ya que nos vamos a poner en pelota, nos vamos a poner sí, en pelota no, viva, no, no, no, nos vamos a no, poner en no, pelota no, no, viva. No, no, no. No, no. Con la sadilet, como yo te conocí <ríe> en el 93, que venías de la pileta. Sí. <ríe> eh. Vos le decís que estás transitando esta enfermedad malvada. ¿El público o salir a la palestra o a, a, al vivo es un refugio también para vos? Es el lugar más cómodo que tengo sobre la faz de la tierra. No Hay un lugar más cómodo que el escenario para mí. Este, no sé por qué. Este, pero decir que quizás porque fue creciendo, lo, lo que me pasó fue creciendo paulatinamente. No es que de pronto un productor me puso de moda ni, ni un calzo. Es este, que empezamos con los redondos, ¿no? en un lugar para 100 personas había 150, fuimos a un lugar para 300 personas había 350. La gente nos fue llevando, sin darnos cuenta, a ámbitos más grandes. Y de pronto, bueno, terminó en esta especie de locura que es inentendible, ¿no? Que alguien... Este... Es sorprendente hasta para mí, digo, que, que, porque no tengo las razones por las cuales sucede que Que haya en, en Argentina este, un, un, alguna persona que, que genere un evento donde no ha pasado nunca, en ningún lugar. Este, que haya, sin teloneros, sin otros ejemplos, pagando entradas, vayan hasta otra provincia. es muy, es, Aceptemos que el, el, uno de los más sorprendidos soy yo, digo. Y evidentemente sí sé que ese, ese rectángulo de, de madera sobre el que uno está subido es un lugar muy cómodo para mí porque me ha curado de cosas muy este, importantes es decir, y, y también de tonteras como estar con dolores de muelas y colitis y cualquier cosa que te ocurra subís y esas dos horas y media se te olvidó todo y cuando volvés al hotel te querés pegar un tiro elegí elegido donde quieras. en el boulevard <Risa> ¿habrá una próxima misa? vamos a verlo este... Primero te quiero pedir disculpas en, en, en nombre de, de los hombres. Este, estoy muy emocionado ¿eh? Eh, este, Vamos a ver, este, probablemente lo primero que haya es un streaming para ver en qué condiciones estoy. A ver si puedo estar tres horas seguidas este, arriba un escenario. Porque no me gustaría terminar este, caminando mucho el escenario, ¿viste? Y vamos a ver, probablemente haya alguna despedida, sí. Vamos a ver, no, no tengo idea, en este momento no puedo decidir eso.